Toda, toda se mueve contigo. Zona 69. 69. La música ¿sí? se mueve. Seguimos adelante. Hola, chicos, chicas. Bienvenidos a la zona. Este es vuestro sitio.、Eh. Tenéis aquí un sitio t reservado para vosotros.、Eh. Sí, por supuesto. Aquí la música que vosotros queráis suena.、Eh, suena. Nos la podéis pedir a través de Twenty y de Facebook, por supuesto. Bienvenido a todo el mundo que está conectado a GlobalHouse.es, a las aplicaciones de iPhone y de Blackberry que nos escuchan los domingos entre las 4 y media y las 6, y a la gente que nos escucha a través de Zona69.net. En cabina, en cabina, Raúl Fernández. Johnny, la gente está muy loca. loca. Por supuesto, d e m a s o s como este sonarán por aquí. La sensación es、eh, s í de que te lo vas a pasar bien, no sé por qué. Ahora, ahora, ahora. el tema más fuerte: Power Play. Tengo esa sensación, es、eh, s í me da, me da la sensación de que vas a bailar mucho en los próximos tres minutos con este example. Así suena esto: Kicksters. Bienvenidos, bienvenidas.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 Kick starts again. it Starts again. When The love kick starts again. it Starts again.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 So sweet, I realize what I've got when I'm out of town Cause deep down you're m y g i r l i n a golden crown My princess on t h door, wanna let you down Kick, kick starts again s t a r t to think you could be f i z l i n g now Kinda shook me since I never really had any d o u b t Look into your eyes Imagine l i v e without ya Love kick starts again Que estaba yo por aquí mirando las redes sociales se me acaba la canción por dios bueno tenemos un mensaje por ahí de pablo rocal que le enviamos un fuerte abrazo dice me puedes poner la canción de ina de 10 minutes un saludo a todos vosotros s o i s la hostia gracias paco la hostia eres tú te la ponemos mira mira ahora mismo eh ahora mismo en cuanto acabe yo de hablar y de dar la paliza te pongo el 10 minutes de ina que también te lo digo me gusta mucho Comentarios por ahí que nos dejan. Bueno, enseguida haremos comentarios. De momento vamos a leer lo que son las respuestas, vale, para eh, eh, esa pregunta sobre、eh, carnaval. En carnaval, ¿de qué te disfrazaste? ¿De qué te disfrazaste?、Eh, cuéntanos el disfraz más extravagante que viste o te pusiste. Y sobre todo, la pregunta es. Divertido o terrorífico. ¿eh? Cuéntanos y puedes llevarte un Spotify premium. Nos tienes que comentar en Facebook o en Twenty las páginas oficiales. Si no, no tendrás p r e m i o Ok, bueno, vamos a leer, por ejemplo, el mail, el, el mensaje de Javi Oki m o n i Dice: Qué diverti de divertido. Dice: Me quiero pillar una camiseta de LED que tiene ecualizador y se mueve al ritmo de la música.、Y、está muy chulo eso, ¿eh? Dice: Porque haré de DJ para el instituto si consigo.、Eh, serán las risas máximas. El disfraz más extraño es el que vi. Eh, eh, es ir por,、eh, por S barra C y verme. Eh, un iPod caminando. Ah, vale, muy bien. Era un disfraz que le cubría entero, jaja. Y de mujer nos disfrazamos.、Eh, pues para echarnos unas risas, imitarnos y hacer tonterías. Bueno, también preguntábamos por ahí en las redes sociales:、eh, ¿por qué la gente, por qué los hombres se disfrazan de mujeres, eh? ¿Por qué p o r qué será esto? Se disfrazan todos de mujeres, pero bueno.、Um, tengo que confesar una cosa,、eh, vale, voy a confesar. Confieso, sí. Yo también me he disfrazado de mujer,、eh, pero mal hecho y de coña. Ahí queda el de va. Muy bien. <risa> Aplauso para mí, ¿no? Aplauso. Aplauso. Ha sido difícil, l、eh, Confesarlo. Sí, sí. Ya te lo digo. Bueno, más mensajes, por ejemplo, el de Carmen dice: Más bien,、eh, queréis pareceros a las mujeres con eso, sentiros más como nosotras por unas horas. Cuando hay un grupo de tíos, siempre hay uno que pregunta: Oye, ¿de qué nos disfrazamos este año? Y saltan todos: ¡De puta! ¡Hola! O de mujeres directamente. Son así. Bueno, sí, son así, somos así. ¿Qué quieres que haga, eh, Carmen? ¿Qué quieres que haga? <risa> bueno, ¿de qué te disfrazarías tú? ¿De qué te has disfrazado? ¿De.? ¿De ¿Qué te disfrazarás? ¿Cuál es tu disfraz más extravagante o el más extravagante que has visto? Y sobre todo, ¿divertido o terrorífico? Cuéntanos en facebook.lamusicasemueve.net o en 20.lamusicasemueve.net. Nuestras páginas en 20 y en Facebook. Buscas en 20 y en Facebook. Zona 69, todo junto, ¿ok? Bueno, y ahora, por supuesto, voy a poner este t m i n u Mira. Por aquí suena Ina, este Remix de Play and Win que a mí me gusta mucho. Y ahora sí, me voy a callar un rato para escuchar y bailar temas como este. Somos una radio, pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero, primero, lo escuchas aquí. 裏を裏をンデら。 Por ahí que nos pedía que pusiéramos una así un poco más trancecilla, algo nuevo de DJ t i e s t o Bueno, pues por aquí está este tema de DJ t i e s t o vs. d i p l o este Come On, este Original Mix, muy bueno, ¿eh? muy bueno. Y vamos a cambiar de tercio, pero no sabes tú cómo. El descubrimiento, el descubrimiento 69. Hoy te vamos a descubrir a un grupo llamado Gritos de Mimo. Y esto que te presentamos se llama Adiós, Destino. Así suenan, se llaman Gritos de Mimo. クルセドスカミノス、ウーティモアコーデスフェインオヴィノ。 バッターズバー a バイロ、ギョーザイゴ、カイゴ、ロダンド、ノチスネグラ、キャンドゥン、シュウタリンゴタゾウ、パソラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、t ラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラス、ハラ なんだ 69. Se llaman Gritos de Mimo y esto que nos presentan, bueno, pues suena así de bien. Se llama Adiós, de destino. Les puedes conocer un poquito más entrando en www.gritosdemismo.com. Www m m o o o c w w w g r i t d e i m Ahí están con todas las redes sociales y su página web bien c h u l a Zona 69. Zona 69. フィンランドで決める firmamento、せむえ tus ojos、e ずっと見つけたら、ありがとうございます。 Sinceramente me gusta, me gusta este remix, pero pienso que es un poco hacer daño a una canción tan bonita, tan bonita como este. Solamente tú, de Pablo Alborán. Así suena esto. Bueno, esto es un pequeño remix,、eh, ya que el tema es un poco así lentillo para ponerlo aquí en la zona. Hemos encontrado este y hemos dicho: o a l a ¡Venga! Había que ponerle, había que ponerle porque el tío ha vendido más de 5 millones de discos. Está en el número uno. Ha desbancado a Lady g a g a en la lista de ventas. Bueno, es impresionante esto, impresionante. ¿eh? Sí, por supuesto, Pablo Alborán ahí está muy fuerte. También sonando aquí en la zona 6-9. Vamos a leer mensajes, por ejemplo, en 20. Dice don José Antonio: Dice, máquina, he estado escuchando un. echando un oído a las sesiones y a las páginas. Están geniales. Un abrazo, máquina, gracias. Nuria dice: ¿Tenéis lista o algo? Sí, por supuesto. Te metes en www.lamusicasemueve.net y cada semana publicamos el tracklist en ese pedazo de blog, ¿vale?、Eh, muy chulo y donde puedes encontrar todos los temas. También nos decía: ¿podrías poner para mí y para los siguientes la canción de Get on the Floor de DJ Gollum? Anotado, por aquí la tengo y enseguida te la pongo. DJ Gollum, esto me suena a mí, eso de. de... ¡Mi tesoro! ¡Mi、eh. tesoro! Bueno, vamos a saludar a gente、eh, que está por ahí en la página de Zona 69, apoyando, por supuesto, a Gustavo Olivetti. Le he v i s o yo por aquí hace un momento, he visto a Jorge Álvarez. Sí, está por ahí.、Eh, Gema Lapeque, por ejemplo, la gente de Frecuencia Net, por supuesto, un saludo muy fuerte. Eh, también para quién más, para Oscar Vaz, para Abel Rodríguez, para Bartolomé Astillero.、Eh, muchos saludos, por supuesto, para Lorena Caballero, para Lorena Moreno, que está por aquí, para j u a r Rebollar, para Paula Andrea Guarnizo,、eh, para Raquel Fernández, Anabarros y para Jesús Alvarado.、Eh. Por supuesto, para todos ellos que nos apoyan en Facebook. Métete ahora mismo en esa página de Facebook. Si estás en zona 69.net, a la derecha tienes el logo de Facebook y te metes y nos comentas. Y a la izquierda tienes también para darle a me gusta. Dale a me gusta y a la izquierda en zona 69.net. Para los que estáis en globalhouse.es, pues nada, meteros en facebook.com/zona Barra 69 radio show. ¿Ok? Y ahora llega una canción que también llamó mucho la atención hace dos semanas cuando la pusimos en el mini mix del comienzo. Y esta semana hemos decidido ponerla entera, porque sí, porque lo vale. Es Víctor Magán, el de Lo que quiero es que t o d a s me coman la. Bueno, pues sí, pues ha vuelto con este fucking puta. Así suena, este remix de Frances c Sentis. Víctor Magán aquí en la zona 6-9. China. No Tienes r a d n r para pagar r o la e t t a i n e la crica esa, e n de cada y a de tantos microbios.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 フィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファー e フィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのフィファーのファーのファーのファーのファーのファンのファンのファンのフ ああ LA GENTE e s t á m u y l o c a l l o c a l l o c a l l o c a l l o c a l l o c a l l o c a l l o c a l l o c a i l o c a l l o c a l l o c a l o c a l l o c a l l o c a l o h a l l o c a l l o c a l l o c a l o c a l t o c a l l o c a a l o c a l l o c a l l o c a l l o c a l l o c a l l o c a l o c a l l o c a l o c a l o c a l De mujeres, creo que siempre, no siempre es así,、loca. pero、eh, los que lo hacen debe ser para sentir su lado más femenino. Un saludo, r a u l e t e un saludo a ti, gracias, Nano, por estar ahí, por supuesto. Juanjo dice, ahí, ahí, que se escuche, un saludo para Galicia. Bueno, pues un saludo bien pegado para Galicia, bien fuerte ese abrazo. Y también Daniel dice, un saludo, porfa, que diga que os vaya bien, Dani y Clau23.、Eh, ahí está, ya, ya está dicho, ya está dicho. Y Brian Conk, que dice está muy guapa. Gracias.、A、domingos, desde las 16:30 en Global House. Descárgate las aplicaciones y escúchanos en tu iPhone y Android. Nos vamos siguiendo, pero antes escuchamos este Get on the floor. Muy bueno, así. Nos vamos siguiendo en Zona 6-9. Turn it up, the music's on the move. Just let your body feel the groove. You know the fever's rising high. Too long, you waited for. Eh, esta semana s í con temas así durillos、eh, como este Get on t h e flor o、eh, dj column por ahí samu dice sois la polla sois la hostia venga va un comentario porque sois eso la polla así chavales que l o petáis ponedla de house mafia a y no me da tiempo ya bueno de hecho la de,、si、de house mafia la pusimos la semana anterior、eh, también te lo digo samu Con esto nos vamos siguiendo. Hay que cerrar por aquí el chiringuito, ¿eh? Ya me recojo yo por aquí los discos y me los llevo para casa. Bueno, ha sido un placer estar contigo. Te dejo con Jennifer López. Así que te quedas en buena compañía. Y también de Pitbull y este on the floor. En cabina, cabina, en cabina, Raúl Fernández. Ser felices, que tengáis una muy feliz semana. Y pasadlo bien. Tenéis mucho más en ww.lamusicasemove.net. Lo dicho. s e r felices, adiós. た。